Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Yo me imagino que va a llegar Varela y que las disyuntivas sobre la mesa van a ser cuerpo o alma, cuerpo y alma, el espíritu mediante, el pasado y el futuro, y de repente parece que el tema es mini pímero juguera. Bueno, porque hay un tema con. Yo tengo colesterol. No sabía. Sí, tengo 280. tengo... Me hago análisis, todos siguen i g u a l No sé qué es bueno o malo en materia de colesterol. No, yo tampoco identifico bueno y malo, porque hay uno bueno y no me importa. A mí me da el médico y después me mandan a mí un PDF con todos los resultados y ya no voy al médico, l o leo. Un PDF de los encriptados que no lo puedes modificar. No, no lo puedes tocar eso, tu colesterol. Sí, no, no puedes, no lo puedo variar. Entonces, este. Y yo más o menos llevo una vida relativamente normal. Me excedo con la mayonesa en algunas ocasiones. <risa> Y después el vino, ¿qué es eso? Bueno, ¿viste? Pero no pasa nada. Si, si tengo que dejar de tomar vino, o sea, me importa tres velines el colesterol. ¿entendés? Me excedo con la mayonesa en algunas ocasiones, es una remera XX. Sí. <risa> bueno, entonces el, dije, bueno, me, empecé a fijarme en, en Google Remedios Naturales para el Colesterol. Porque estoy tomando un remedio natural: que es una, una remolacha cruda. Con una banana y una manzana. Todo licuado con un poco de yogur y me lo clavo a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Tres? ¿Eso va bien con el colesterol? Me dijeron que sí. Me dijo una. Porque viste que yo me hago acupuntura. Sí. Porque tengo problemas en el brazo izquierdo. Vos, medio que te haces todo junto, ¿no? Como un poco de acupuntura, un poco de Google, la música u e d c o m o el auto, lo、sí. llevo y digo, loco, arreglalo todo y devólvemelo. Sí, sí. Bueno, entonces el asunto es que empecé a buscar y todo. Hay un, hay un comercio importante con el tema de l colesterol, porque hay unos tipos que te dicen, bueno, resuelva su problema de colesterol, y te dicen, estos jugos, que eso sí, no te dicen de quién consiste n los jugos, y te d i c e si a usted le interesan, estos jugos son todos de Centroamérica. Tiene que llamar por teléfono al 0814, 4 s a b i s t e qué、sí. sé yo, porque tenemos la solución. Y te explican qué es el colesterol con unos gráficos bastante este, tontos. Bueno, el asunto es que el, el pan del de colesterol parece ser que, el, que es la, un, unos jugos. Entonces dije: Me voy a comprar una juguera. Y fui al, al chabón de la juguera, ¿viste? Ribeiro. No se puede decir marcas. Ribeiro. Una Al... vez casi, casi logramos que auspicien acá. Podrían hacerlo. Después ¿viste? algo no les sirvó. Las minicuotas mini son re la tribu, ¿no? Sí, es re la tribu. La vida endeudada es la tribu afuera. Sí, sí, no hay problema. Igual, este, a mí, yo la. Viste q e la tarjeta de c r é d i t o ya a mí no me gusta nada. Después hablamos á b del endeudamiento.、Premado. Bueno, entonces fui y, viste, me mandé q y que sé, empecé a mirar. Leo, este es una. Había una cosa grande que me encantaba. Dije, debe tener una potencia. Esto te hace jugo de todo. Y me dijo, no, es una freidora.、Ah, no, y me no, explicó te cómo funciona la freidora. Yo soy muy curioso, ¿viste? Pero justo colesterol y freidora no va bien. Bueno, entonces le digo, no, pero yo, después que me explicó, porque el tipo estaba muy enchufado, para explicarle, digo, yo quiero un coles para el colesterol. Un colesterol. No,、sí. quiero una juguera. Entonces, saca la juguera el tipo, una que tiene no sé cuántos voltios, porque los voltios definen la capacidad de destrucción que tiene. O sea, la. ¿Cuánto jugo le va a sacar? ¿Cuánta fuerza tiene para destrozar lo que tiene que destrozar? Porque, en última instancia, una juguera no es más que una forma de pulir lo que está todo reunido. Qué Lindo, ¿verdad? entendés, es como te, como la cancha de tenis con el ladrillo. Ajá, viste, está pulido lo que viene junto. s í viene junto e l ladrillo, no, no viene n o d a El ladrillo se, se hace, se hace. Bueno, por eso el ladrillo, viste que hay gente que hace ladrillo el ladrillo se ladrillo hace y o se nace. Lo se pican、hace. al ladrillo para tomárselo. Bueno, no, entonces, no, para tomárselo en la cancha de tenis para que drene el agua. 11 y 16 de la más, a a ñ bueno, entonces el entonces el. Me muestra cómo es la juguera, que eso la desarma, porque yo le pregunto, ¿y dónde va el residuo? Y entonces desarma, y él e s ya en un chino. Sí, te chino. arma como un, como un cuadradete, ¿no? Como una especie de bloque. Sí, tiene. De bloque de, me dice, s que、no、la tiene que mojar, pero a veces se va un poco la. Bueno, viste, le digo, no, pero esto es un laburo. ¿Pero eso es una juguera? Sí, una juguera. ¿Y por las viejas exprimidoras, pero eléctrica? ¿no? ¿Cómo, cómo haces para exprimir una, una remolacha. un apio? Claro. Es, el tema es el apio. Vos lo que necesitas es una multiprocesadora. No, tengo procesadora, pero la procesadora te vuelve chiquitito. Esto te vuelve, saca solo el jugo. A mí me parece como una bendición que salga solo el agua. ¿Entendés? Como el agua bendita. Vos pones un apio a exprimir. Y cuando empieza a drenar, es el agua bendita, loco. Te dan ganas de hacer la señal de la cruz. Está acá con nosotros María Eugenia Ribeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sí, ¿qué tal? Vengo directamente de la zona blanca del servicio comercial para informarles que no es lo mismo una multiprocesadora que una juguera. Ajá. Esos errores que comete este chico, ¿no? Eso es no meterse me echás la culpa? en la no, cocina. No, no, n l no, no, errores, digo que. Es, es, no es, es no meterse en la cocina. Es no estar en la cocina, no saber. No, es no tener esos elementos en la casa de uno. ¿Vos, y vos? Bueno, no importa, sí,、Maru. Perdón, ¿este bloque se volvió dos contra uno? No, no. No, no, no sin animosidades. No,、okay. o、no, nada personal, nada personal, esto es político. Bien, perfecto. Y técnico. Sí, sí. Y meramente técnico. Ya lo dijo el amigo Juan n a m u n c u r a va a haber que negociar en algún momento. Eh, sí, pero sobre la técnica que hacer. Esa ¿no? es una buena frase. Esa, esa también. ¿eh? ¿En, en algún momento, momento hay que negociar. Hay que negociar también es una remera. ¿eh? Bueno, entonces.、Eh, la multiprocesadora se encarga de triturar. Tritura,、Ajá. como ¿no? la mini-pimer. Pero, una... pero le parece una toper y también te... te hace un jugo de topper. Sí, podemos probarlo. v a m o s a probarlo, este, pero comprala primero.、Bien. Y después probamos con lo que compraste.、Okay. Pero la toper es seca, salvo que vaya al pie adentro. Ahí sí te da jugo. Mandas el pie vivo, así tu, bueno, tu propio pie. Tal cual. <risa> claro, el tema es la extracción del líquido, ¿no? Bueno, porque eso es raro, que, que, ¿viste? Porque es como la esencia. Y porque hablamos de lo esencial con Maru también. Carlos Correa, que yo fui muy amigo de él y que tuvo la absurda idea de tirarse del sexto piso. ¿El que dijo allá abajo? Sí, no, no, no, ese es otro. Pero el, este Carlos eh, tenía, eh, no colesterol, él tenía alta presión esencial. Ajá. ¿Qué quiere decir esencial? Que tuve siempre, desde el nacimiento, tuve alta presión. Y me dice: Vos tendrías que haber leído el concepto de esencia en Aristóteles. Le digo: No, yo lo he leído, le digo, pero me parece que tener alta presión esencial es como raro. Me dice: No, quiere decir que es con uno. Ajá. Bueno, y yo por ahí tengo colesterol esencial. María Eugenia, ¿qué es lo que necesita Gustavo para lo que está necesitando su colesterol también? Bueno, estuvimos hablando, intercambiando un poco de ideas de la medicina oriental. Me comentó lo de la remolacha, el apio y la banana. Y yo le propuse ir directamente por el pomelo. Ajá. ¿no? Para... ¿Pomelo para el colesterol? Sí, sí, sí, a la mañana tempranito para mantener el cuerpo lo más alcalino posible. Mira ¿no? vos. Esto、sí. lo hice en un máster m e v plato. No, gracias.、Pues, Crea l calino que estás. <risa> estás muy el calino, a h o r a hay una cosa que el colesterol. Yo sospecho del colesterol. Pero tengo igual colesterol. Pero igual sospecho del concepto. Primero curátelo, no te lo e s t o、no、n e sospecha. No, porque hay un concepto que es, que es moderno, que lo hemos hablado más de una vez. Que nosotros tenemos la idea de que el bien es fluido.、Mm. Eso lo, lo hablamos. Que el deseo, ¿viste? Desear está bien. Hacer lo que la libertad está bien. e n t o n c eso supone un cierto. Movimiento, el desplazamiento, viste, que te tenés que desplazar todo el tiempo. Es como una obligación desde el siglo XVII o XVIII en adelante. No hay más quietud, por、uh -huh. eso no hay más Dios, por eso las iglesias son aburridas, por eso todo eso que pasa y no podés leer el Quijote de la Mancha. Por eso no te dejan sentarte en el piso de un shopping. No, no te dejan, tenés que caminar en el shopping y tampoco podés fumar porque contaminas a la gente. Bueno, eso en varios lugares pasa. Bueno, pero entonces el colesterol es como un piquete sanguíneo. Ajá. Ese es el problema, ¿entendés? Te arman unos piquetes. Son unas bolitas de grasa que andan paviando por ahí y en un momento se reúnen. Y cuando se reúnen, te arman un quilombo, ¿entendés? Te cortan el, el, el paso a nivel, te cortan el puente por r e d ó n Y no están reclamando ningún derecho puntual, ¿no? Porque a diferencia de los piquetes, r o el colesterol no pretende planes sociales. No, lo único que pretende es acabar con tu vida. Claro. claro. O sea, detener, detener la marcha. ¿Y por qué? Cuando, cuando se acumula. Ahí está el mal. Yo lo veo más como un patobica que como un piquetero, perdóname que te lo diga. ¿A quién? No, pero. Al colesterol. Pero vos pensás. Déjame defender a la izquierda. Bueno, sí, defender lo que quieras, pero el colesterol lo que hace es detener lo que tiene que fluir. Pasa que en ese caso, vos, la medicina sería como la criminalización de la protesta. Bueno, podría ser, sí, podría、no. ser. Mili... Claro, porque lo que hace la medicina, digamos, lo que yo estoy buscando son policías que combatan contra estos. Invasores, claro, ¿entendés? pero el tema gusta, o sea, igual... unos que vayan con unos palos y les hagan así. Pero si el colesterol detiene el movimiento, es anticapitalista entonces o antimoderno, totalmente. Es como tener a Dios en la sangre, claro. Ese es el tema. Por eso te digo que los líquidos son como esos fluidos, parecen la, la baba divina.、Ajá. Cuando ves salir el líquido, porque eso me llamó la atención. Viste que el tipo pone un apio que es un objeto sin agua a la vista. Y sale un montón de agua ¿Viste? pone escucha me puso un rabanito por eso ¿sí? quiero poner la topa eso también me gustó el rabanito el rabanito viste que es una cosa redonda así cerrada como para jugar al Como、sí. un bolón de los hijos bolita ¿Vos n o jugaste a la bolita s í jugar a、ah, la bolita bueno viste te acordes el lo, bolón el bolón que ese se lo tirabas a alguien y mataba s Sí, un bolón desde un tercer piso a un balcón era cristiano sí, sí, bueno y Vos pones eso y también sacas jugo. Eso es muy raro, que todo tenga jugo, que todo... porque todo tiene agua. ¿viste? Que dice que somos el 70% de agua. y、sí, Eso me tiene un poco cansado, igual, no me gusta tanto. Porque después empiezan、te、las、abogas. hipótesis de que. <risa> no, ¿cómo no te va a modificar la luna? Si la luna modifica las mareas, ¿cómo no te va a modificar a vos? ¿viste? Como que... Está bien, sí, lo entiendo, pero no lo sigo mucho. No, bueno, y vos que no m e n s t r u a s porque si no, también la luna tiene que ver con la menstruación. Mira si e m p e z a s a menstruar me Parece que hay un ciclo también masculino, ¿eh? que no, obviamente no es una menstruación, pero que tiene algo parecido. No, eso, periodo... la, volunt la voluntad i g u a l humanitaria Que hubo en los últimos años transforma a l a s enunciados en cualquier cosa. Qué pena que nos m e t e m o s en este tema a esta hora, Gustavo, pero bueno, qué interesante. 11 y 22. ¿Puedes repetir eso que dijiste recién también? No, tan lindo? porque viste que la, la voluntad de igualar conduce a todo. viste, de Decir, bueno, es lo mismo el perro que el gato. No, no es lo mismo. No es lo mismo el oso que el león. Bueno. No voy a seguir porque acá está Mario y me da miedo a mí seguir ¿sí? con esta mano. Porque el tema de la igualdad de cosas, viste, es un tema. Pero ahí no se puede exceder, no se puede universalizar. Cuando uno universaliza es porque está pobre de argumentos. ¿Qué lo parió? Cosas para retomar, ¿eh? El jueves que viene. Sí, no, m a r í a e u é necesito decirlo? No, no, no, yo que q i e r decirlo. Todos、también. los peronistas son no sé qué, no. Está, todos los radicales son no sé qué, no. No se puede. Un, un, eso lo dijimos la otra vuelta, no lo t o m é s a m u e l no dijimos. No, Samuel igual es un defensor de la generalización. Ah,、sí. no, ya sé, él, pero por supuesto. Está en su derecho igual. Sí, porque la generalización. ¿Sabes lo que es? La,、eh, lo particular. Lo particular más el prejuicio da una generalización. Lo particular más el prejuicio sí, sí, sí, da una, una generalización. generalización. ¿Entendés? O sea,、mm. supónete, vos me haces algo, un daño a mí. ¿Y, digo, ¿y este qué es? Viste, bueno, este es hincha argentino. Obvio, todos los hinchas argentinos s h c h a s Ah, sí, sí, sí. Claro, ¿entendés? Pero、sí. porque le, le agregás el prejuicio. El, pre, el prejuicio es una forma muy cómoda de andar, de andar por la vida. Porque、sí. te resuelve todo. ¿viste? Los colectiveros son todos no sé qué, los italianos son todos no sé qué. Todo menos enfrentarte a vos mismo. No, vos estás afuera siempre. Claro, coraza absoluta. Esa es la condición de estar afuera siempre. Por eso. Es、eh, como tener un auto blindado. Lo que pasa es que eso lo que más genera es impotencia para la propia vida. Claro. Eso, el prejuicio es, en ese sentido es insoportable porque te parece que ataca a los demás y es algo autoinmune, se dice. Sí. Como viste que te Autogenerado. pasa. Autogenerado. Claro, te pasa a vos. Porque te limita, te volvés un tonto.、O、justo ayer leí una cosa sobre la autoinmunidad y me dio bronca. La voy a traer el jueves que viene y la vamos a charlar. Te vas a olvidar el jueves. ¿eh? Bueno, tengo la grabación de esto para recordar. <risa> este, el libro maldito ese. El libro amarillo de la serie de Cactus de las clases de Espinosa de Deleuze. Pero ¿eh? viste que hay una serie de libros con colores. Estaba el libro azul. El libro rojo de la tribu. El libro rojo de la tribu. El libro. Hay un libro blanco. Que ahora no me acuerdo de quién no, era. No, el álbum blanco de los Beatles. No, no,、más. pero había un libro blanco porque el,、eh, cuando fue la, la. La Unión Democrática hicieron un libro, que era el libro azul. Ajá. Y después el peronismo respondió con otro libro. después hicieron el libro negro, bueno, y después e la v i ó n negro. Sí. e n t o n c eso e s es muy lindo. Y ahora、ah, es el libro amarillo de la serie de Cactus de las clases de d e l e u sobre Spinoza. Ah, el libro amarillo, q、okay, u el e gordo, porque hay dos, hay dos ediciones. El gordo, la segunda edición que tiene más clases, más, cada vez más clases. Esas clases son bárbaras. Son lindas. Mi, mi amigo e Lindio dice lo siguiente: hay que leer una por día.、Así. Muy bien. Es como yo, un tratamiento. Y entonces te levantas a la mañana y te lees una clase a las 7 y ya salís tranca. ¿Tu amigo e Lindio no quiere venir algún día acá? Sí, le encantaría. Estaría bueno, ¿eh? Le encantaría, pero lo invita, a, a, como invitado o como、eh, columnista. Porque、como invitado te, yo, acá. p e r o f r e s c o de los dos modos. No, como invitado a Fenomenología de la Vida Cotidiana. Ahora, la gente de Rosario que está escuchando el martes que viene, me voy a Rosario. Mirá cómo está. La gira, vamos. ¿Es la gira? No, gira? no. La Toca a、no. Gustavo Varela en Rosario. Me encantaría. Varela tiene fanpage. No <risa> o sea, voy a cerrar, loco, eso, porque me parece que es una g i l a Deja a d abierto el fanpage. q u e s i me cargan todo. Pero, loco, el ¿Qué? efecto derrame nos va a llegar a nosotros en algún momento. Vos、ah. andá para adelante. Es la punta de lanza de un proyecto mayor,、us. No, y entonces voy a ir a Rosario a presentar el libro. La, la facultad. f a c u Libre, t a l que son mis queridos amigos de la Facultad Libre. Gus, me quedan cinco minutos, te espero para afuera para seguir hablando de igualdad. Sí, igualitar igualitario, somos igualitarios. Gustavo、sí. v a r e la fenomenología de la vida cotidiana, los jueves aquí en La Mar en Coche.